Buenos días, acércate al micrófono. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Víctor Hugo Silva. Víctor Hugo, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo, eh, cómo te hemos recibido? ¿Bien? ¿Dentro Pero, de nuestras posibilidades? Sí, dentro de, de las posibilidades estoy estoy bien. De, de salud, de... Te bien. sientes bien. Oye, cuéntame, ¿qué te trae por acá a la radio? ¿De qué nos viene a hablar? Eh? Eh, vine porque... Estoy empezando un proyecto de teatro y de taller de, de, de teatro eh, para los niños y jóvenes de, de la comuna y bueno quiero promocionarlo eh, me parece que es un proyecto interesante para, para esta comunidad y, y quiero ver si con este con este acercamiento a la radio puedo atraer a postulante a, a este taller a este taller eh. ¿Qué beneficios trae el teatro para el desarrollo de una persona? Bueno, en el caso de, del, del, del sector que yo estoy quiero trabajar, es para los niños y jóvenes. Eh, primero, conocer el teatro, una experiencia maravillosa. Y segundo, desarrollo desarrollo personal. Eh, los niños tímidos desarrollan sus su posibilidades de enfrentarse a un público sin, sin temores y eh, en, en, en síntesis de crecimiento personal ya eh, oye en qué consiste tu trabajo <coughs> mira eh, voy a comenzar a trabajar en por trimestre eh, hace rato que lo estoy promocionando en, en, en mi sector donde estoy pero no me han llegado gente o sea me, hay, hay, hay interesados pero no, no, no se inscriben yo Yo creo que es muy importante, eh, lo vuelvo a repetir, eh, no solamente es para desarrollar el teatro, sino que también el crecimiento personal de muchos de muchos niños que lo, lo pueden necesitar. Eh, yo hace tiempo que lo vengo trabajando, yo soy profesor y comencé mi, mi práctica profesional eh, haciendo teatro infantil. Tuve en mis, en mis cursos donde trabajé siempre talleres y, y grupos de teatro y así a trabajar a todos los niños. Los, los niños tímidos se iban eh, soltando, iban eh, eh, perdiendo la timidez, eh, sabiendo prepararse delante público, sabiendo eh, declamar, leer delante de público sin, sin timidez, y eso era sumamente importante. Niños de, de segundo básico a, a quinto básico, y ya en quinto se, se paraban en un escenario y, sabían cómo hacerlo, sin, sin tener que dar la espalda, sin, sin timidez, sin titubeos. Y, y en general, eh, no sé, es bastante interesante eh, ver cómo se desarrollan los niños a través de, del teatro. Eh, yo veo que aquí en, en Chile en general se habla mucho del teatro y que la, el teatro es importante en la, en la educación, en la, en la educación básica y, y media pero no veo la no veo en realidad eh, por eso que me me animé a hacerlo ya dónde cuándo y cómo <coughs> eh, estoy en ángel pimentel 019 92 ahí va, vamos a funcionar eh, va, eh, yo ya estoy recibiendo las inscripciones eh, las eh, reuniones serían de, de 6 a 8 el, hor el horario de trabajo, de 18 claro. a 20 horas claro y, bueno por supuesto es un emprendimiento entonces hay una inscripción eh, la mensualidad es de 20 mil pesos ¿Ya? y eh, hay un cupo delimitado porque la verdad es que yo no quiero tener mucho porque el, la idea es que el taller después de tres meses termina con una presentación tengo estoy haciendo contacto con la la municipalidad para conseguir alguna, eh, digamos, infraestructura o, o un lugar donde poder presentar las, las presentaciones. Y yo trabajo bastante avanzado. Hay ideas de, de presentar eh, obras infantiles y también obras de, de teatro clásico. Entiendo. Oye, eh, en, entre las obras de teatro, ¿cuáles tenemos? bueno de las obras de teatro, mi sueño era, es presentar, precisamente, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Hora, claro, una hora impresionante. Eh, que la gente no creo que la conozca mucho, porque es eh, una comedia fantástica, mágica, eh, hermosa. un surrealista, yo la vi en Lausache. Ya. Yeah. Maravillosa. Sí, muy buena. Bonita. Y yo tuve, en mi época de universidad, fui, precisamente, actor en la universidad. ¿Dónde estudiaste tú en la universidad de la serena y la serena claro Esa es la, la serena de la, de la chile también pues. claro era originalmente la universidad de chile y la y la usach eran eran dos que después del golpe la con el, la, la reforma que hicieron eh, la, la dejaron como universidad de la serena pero eran originalmente la USACH y la, y la universidad de chile la escuela de minas por ejemplo era de la, de la usach o de la universidad de Santiago, en eh, la, la usted en esa época sí claro oye cuéntame y dentro de todas estas cosas positivas que me estás mencionando eh, has tenido ya la oportunidad de hacer estos talleres en otros lados como sí, por... cómo ha sido el resultado Coméntale. bueno yo como digo en comenzar trabajando eh, en la educación básica con, con mis cursos eh, y, y durante lo, los tres años que estuve en, aquí en un colegio desde de aquí de la comuna en Eh, desarrollé el teatro infantil y sí hicimos cada año hicimos una, una obra el, me acuerdo de la primera obra que se fue eh, el soldadito de plomo no la primera fue el mago dos en la cual participaban 40 alumnos o sea todos participaban todos todos tuvieron una participación dentro son claro todos eh, todos tenían que actuar todo mi curso actuó y y eso era lo genial, hacía que la, la lo apoderados se comprometieran también con el vestuario, eh, así que las obras salían in, in, maravillosas. Luego también, en año siguiente, presenté El Principito, siempre tra, tra, trabajando con, con ideas de los propios niños, que ellos mencionaban iban, obras... Que iban, iban, a... iban modificando la obra. Claro, era una creación colectiva en ese sentido. Oye, dame un teléfono por favor tu contacto es el 81 ya 87 ya 59 eh, 89 de nuevo 81 87 59 89 perfecto tu nombre es víctor hugo Silva víctor hugo Silva el, el profesor de teatro y cuando partía el partiría bueno yo hace rato que estoy tratando de partir eh, parte apenas lleguen la, lo, lo, las 10 o 5 o 6 per personas porque yo creo que con 6 personas puedo comenzar y y el, el, digamos la, el cupo máximo porque son dos grupos cupo máximo para cada grupo son de 10 personas o sea serían 20 integrantes del grupo completo oh, te faltarían esa número es, es una persona Oye, Muchas gracias por venir, te espero por acá una próxima oportunidad para hablar de teatro, ¿te parece bien? Bien, pues muchas gracias por tu tiempo No, hay que colaborar, hay que compartir, ¿ya? Ok Gracias por venir no, Bien, continuamos entonces en su programa Doctor Prep, un programa de orientación y servicio comunitario respecto a patologías asociadas al consumo y también eh, todo lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con el cerebro, por supuesto, enfermedades, trastornos, etcétera. Como decíamos en el segmento anterior ...que a continuación de la pausa íbamos a estar hablando... ...respecto a qué sucede en nuestro cerebro... ...cuando nos enamoramos. Para ello vamos a decir... ...el cerebro sobre todo... ...que es la parte baja... ...que podemos ver acá... ...respecto a la función que comentábamos anteriormente... ...y la pregunta que dejé hecha antes de la pausa... ...¿por qué nos enamoramos? ...y cómo es el proceso de enamoramiento... ¿Cómo es el proceso que vive nuestro cerebro respecto al enamoramiento? Pero vamos con la primera pregunta. ¿Qué ocurre en nuestro interior, en nuestro cerebro, cuando nos enamoramos? Digamos que cuando alguien consigue dar en la tecla en las emociones propias del amor. En el cerebelo, abajo. Y nuestro cerebro en sí envía la orden de reproducir y producir determinadas hormonas endorfina, oxitocina, fenitelanina. Todas estas hormonas generan en nuestro cuerpo una serie de cambios fisiológicos que se traducen en el aumento de la energía y la vitalidad. Placer, optimismo, excitación y al fin y al cabo la felicidad que todas las personas buscamos en el amor. Estas son las hormonas del bienestar, del sentirse bien. Y al igual que pasa con las drogas, y este programa está hecho Dr. Bredt tiene que ver con todo lo que significa adicciones, adergodependencias y patologías asociadas. Pero el circuito dopaminérgico que empieza a activarse aquí en nuestro cerebro cuando nos enamoramos o nos sentimos atraídos por el sexo el sexo puesto la pareja que nos guste, etcétera Se liberan grandes cantidades de estas hormonas que nos hacen sentir bien. Muchas cantidades de estas hormonas cerebrando en nuestro cerebro, dando vuelta por nuestro sistema límbico. Y que en el fondo es el mismo circuito de recompensa que tienen las drogas. Que al consumirlas incitan la producción de estas hormonas. Y estas mismas generan una adicción en nuestro organismo. Entonces, el amor viene siendo como una droga. La producción de estas hormonas se dispara cuando estamos en contacto con la persona de quien estamos enamorados. Pero igual que pasa con las drogas, llega un momento en que esa dosis deja de hacer el mismo efecto. Por eso suele decir que el enamoramiento... ...como tal... ...en sí duraría como... ...cinco años, siete años... ...y después la relación se sustenta... ...en eh, los círculos afectivos... ...más que por la excitación... porque ...por la felicidad que genera esa persona... ...en fin... ...sea como sea... ...cuando estamos enamorados... ...nuestro cuerpo nos premia... ...sintetizando hormonas... ...que nos hacen sentir bien... ...pues es la manera que tienen los genes... ...nuestros genes... ...de aumentar las probabilidades de que nos reproduzcamos con la persona que esté de acuerdo a nuestras características biológicas es como buscamos el mejor padre o madre para nuestros hijos, etcétera ahora, ¿por qué esa persona y no otra? ¿por qué nos enamoramos de una persona en especial y no de otra? vamos a hablar un poco de la química de lo que es la química del amor Digamos que cada persona desprende feromonas particulares... ...con matices. Y por mucho que parezca un cliché, un hechizo... ...si nos topamos con una persona que emite una feromona... ...que tiene la capacidad de hacer clic en nuestro sistema nervioso... ...estamos perdidos. Estas feromonas es en caso de que estén hechas a la medida de nuestros receptores... ...va a despertar la, produ la producción de determinadas hormonas... ...que están relacionadas con el bienestar... Igual que pasa con una droga en el cerebro, el cerebro se va a volver adicto a esas feromonas, porque lo hacen sentir bien. Por lo tanto, este nos va a obligar a seguir viendo a esa persona para pasar todos estos momentos gratos. O va a seguir nuestro cerebro interviniendo para que nosotros podamos seguir consumiendo una determinada droga. Es un enamoramiento. Y eso es el momento en que te vuelves adicto a una sustancia o a una persona. A las personas que esa persona te hace experimentar estás oficialmente enamorado o envuelto en lo que se podría llamar el circuito de recompensa del amor o el circuito de recompensa de la drogodependencia. Por lo tanto el flechazo existe, la química entre dos personas existe. Y como no podemos controlar la, la respuesta de nuestro cerebro ante la respuesta de unas fenómenas concretas, el amor no se puede frenar ...y tampoco podemos controlar... ...de quién nos enamoramos... ...o de quién nos vamos a enamorar finalmente... ...o sea... ...es decir... ...entre dos personas que tienen química... ...no es una metáfora... ...es real... ...y ahí es donde entra el juego de lo que se conoce como el flechazo... ...esa sensación... ...que presentamos de repente... ...y que nos llevan a sentirnos atraídos... Por, ...por una persona... ...en cuanto se activa la química... ...no hay nada que hacer... ...estaremos irremediablemente... ...atraídos por esa persona... ...por mucho que intentemos negarlo... ...vamos a ir a la siguiente pausa... ...musical... ...a esta hora... ...cuando son exactamente... ...Rodrigo... ...Hola Raúl, son las... ...15 con 24... ...y que tenemos a esta hora en la música... A esta va a sonar de valija diplomática, tú lo sabes bien. Pero antes, un mensaje de Estudios del Senda. Los efectos físicos del consumo de pasta base son pérdida de peso, palidez, taquicardia, insomnio, verborea, temblor, náuseas y vómitos. Vamos con valija diplomática y tú lo sabes bien.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 Raúl, estamos al aire en 3, 2, 1. Hey. Bien, continuamos entonces en su programa Doctor Prep, un programa de orientación y servicio comunitario. Dolencia psicosomática o somatización psicosomática. ¿Cuál es el patrón al cual debemos obedecer cuando nuestro cuerpo nos está diciendo algo? Por ejemplo, a ver, ¿sabías que tu cuerpo dice lo que tu boca calla? Cuando nos duele algo no es porque tengamos mala salud, sino que existe realmente un tipo de dolor llamado psicosomático y se siente cuando estamos tristes, estresados o con mucha presión psicológica. Es decir, cuando guardamos emociones no expuestas. Dentro de estas enfermedades psicosomáticas más comunes, por ejemplo, dolor de cabeza, cuando las dudas nos invaden, estamos en un ambiente nocivo, suele ser que también por exceso de responsabilidad y ansiedad nos duele la cabeza. Por estrés, Eh, en cuanto al dolor de estómago, por ejemplo, el enojo, el miedo, guardado. El primero en afectarse el estómago, como que se te aprieta, se te anuda. Dolor o vacío en el corazón. pasa o cuando estamos de repente deprimidos o sentimos que la vida no tiene sentido. Dolor en la garganta. Si arde, puede que tengas sentimientos reprimidos. Reprimidos o deprimidos. Cuesta comunicarte. Síndrome del intestino irritable o colon irritable. Síntomas como náuseas, gases, vómitos, esteñimiento. Esto se debe al estrés que provoca ser tan perfeccionista en todo lo que se hace. Me río acá porque yo soy un poco así. O en cuanto a las úlceras. Pueden ser causadas por bacterias o por el mismo estrés. La obesidad. Puede pasar cuando ya se está insatisfecho y nos reprochamos por no tener lo que se quiere. <coughs> el dolor en el pecho. Cuando nos sentimos eh, esclavizados somos demasiado rígidos en nuestra emocionalidad. Los diferentes tipos de neurosis también suceden cuando uno se llena de prejuicios innecesarios de, en la vida adulta la presión alta para los hipertensos cuando el miedo y la ansiedad crece y por tanto ponen en riesgo la salud de tu corazón también debes tener cuidado con eso las enfermedades inmunológicas Se trata cuando las defensas de nuestro cuerpo bajan y nos sentimos nerviosos o estresados ojo también con eso el acné cuando nos estresamos mucho eh, la temperatura corporal aumenta de nivel, lo que empieza a provocar el, el acné. La urticaria. nuestra Una respuesta al sistema inmunológico del estrés. Eh, expertos afirman que para evitar estos malestares, eh, reír, más ser positivo, mantenerte en constante movimiento, visitar a un dermatólogo, por supuesto. Pero lo más importante, no te estreses innecesariamente vamos a hablar del cerebelo. las funciones del cerebro incluye el sentido de la visión audición olfato tacto percepción espacial la memoria pensamiento y movimientos voluntarios o involuntarios el cerebro está formado principalmente por dos hemisferios cerebrales separados en una línea media por la voz del cerebro que ocupa las la fisura longitudinal del cerebro Aunque se vean simétricos desde el frente, la forma del hemisferio cerebral es más compleja de lo que se ve, del lado. La parte anterior, el lóbulo frontal, ocupa la parte anterior y la parte de más abajo ocupa la fosa craneal media. Aquí se sitúa el lóbulo occipital por encima del dentorio del cerebelo. Los dos hemisferios cerebrales están conectados en la, en la línea media por el cuerpo calloso que discurre desde aquí al frente hasta acá en la parte de atrás también están conectados más abajo pedúnculos cerebelosos que convergen en el tronco del encéfalo por último están conectados en la estructura de en el suelo del tercer ventrículo para observar lo mejor vamos a abrir este cerebro a escala dividido en la línea de medias Se muestra el cuerpo calloso. El pedúnculo cerebeloso. Aquí se encuentra el tercer ventrículo. Es bastante estrecho y alargado. Este tendría siendo el suelo del tercer ventrículo. La superficie de los hemisferios cerebrales es rica en sus pliegues. Circunvoluciones. Hacia afuera, solamente vamos a observar dos de ellos, el surco central y el surco lateral. Aquí se encuentra el surco lateral que en realidad es bien profundo. Se extiende alrededor del hemisferio hasta la parte inferior de aquí. Aquí se localiza el extremo de del surco lateral que tiene que ver con el tacto. Este separa el lóbulo frontal por encima del lóbulo temporal. Este surco que discurre hacia arriba y hacia atrás es el único que realiza todo el recorrido hasta la cara medial del hemisferio. Se nos apagó una luz. El hemisferio cerebral está conformado por cuatro lóbulos. El frontal, el temporal, el occipital y el parietal. Los principales límites del lóbulo frontal y sus subyacentes son el lóbulo frontal y el lateral. Los otros ligeramente arbitrarios. Aquí se aprecia los cuatro lóbulos de la superficie medial. Frontal, paretal, occipital y temporal. La vista inferior corresponde a la tendiente superior del cerebelo. Que vendría siendo acá abajo. Los dos lóbulos temporales vistos de abajo. Esta parte de la punta del lóbulo temporal es... El gancho, el cual reposa por encima de la incisura que se llama tienda. Acá en la parte inferior del lóbulo frontal se localiza el lóbulo olfatorio. Aquí no se ve muy bien, pero es un modelo escala. Ojalá pudiese tener un modelo eh, más estandarizado para poder mostrar el eh, Pero bueno, es más o menos de lo que se trata, o cómo funciona, cómo funcionaría nuestro cerebro y el cerebelo en sí, de lo que estábamos hablando, que es la parte posterior del cerebro. A continuación, después de la pausa, las drogas, ¿cómo destrozan tu cerebro? Y de eso también vamos a estar conversando con nuestro invitado a panelista para el día de hoy. Felipe Arauz, ¿cómo estás? Eh, muy bien. Bien. Bien. bien. Vamos entonces a la tercera pausa comercial con la canción correspondiente y recordar a nuestros eh, auditores de que estamos transmitiendo a través del 107.5 de la banda FM Radio Puente Alto para este su programa doctor Prep, un programa de inclusión y servicio comunitario. Recordamos nuestros teléfonos para sus consultas, el 228727871. También a través de nuestro Facebook, Fundación Rehabilita Oficial en Facebook y también a través de www.rehabilitafundacion.cl Vamos a la pausa que tenemos a esta hora en la música. Hola Raúl, a esta hora a las 15.38 suena que no destrocen tu vida de los prisioneros, pero antes un mensaje de estudio del Senda. El consumo de alcohol disminuye los reflejos y la capacidad de reaccionar ante situaciones imprevistas. Ahora nos vamos con los prisioneros y su canción que no en tu vida. Raúl, vamos al aire en 3, 2, 1 Bien, continuamos entonces con su programa Doctor Prep, un programa de orientación médica clínica de servicio comunitario y de un aporte por supuesto a la ciudadanía en todo lo que tenga que ver con temáticas en drogodependencias y patologías asociadas, también así trastornos del comportamiento y otros facultativos correspondientes a la salud mental Como decíamos en el segmento anterior y antes de ir con este eh, con esta cursiva que corresponde ahora que lo que tiene que ver con el cerebro y drogas vamos a enviar algunos saludos sobre todo a personas que trabajan para fundación rehabilita hablemos de claudio morales que está disfrutando de sus vacaciones en el sur eh, también para Juan Pablo Campano, que también está de vacaciones, curiosamente. Eh, y que también lo esté pasando súper bien. Eh, saludo también para... Juan Carlos Macaya, que est a esta hora está a cargo de Fundación Rehabilita. También para los profesionales que allí trabajan en psicología, psiquiatría. Y también para su director, René Villegas. saludo también en especial para... Jacqueline Cofré. Que nos está escuchando a esta hora desde La ventana Un saludo afectuoso también para ella. Y también algunos saludos por acá que no se me pueden olvidar. Que son para los muchachos de Fundación Rehabilita. Eh, Diego González. Uh, Fabián Malwey. Jordan Chacón, Tomás Aldunate, Ernesto Becerra, Francisco Quijada, Batián Pavés, Mario Matamala, Rodrigo Morales, Virgil Rifo, Camilo Soto, Pablo Romero, Ricardo Quevedo, Luis Orellana, Gerald Venegas, Ignacio Cisterna, Nicolás Hernández, Miguel Carrasco, Rodrigo Gaete, Joaquín Castillo, Matías Pizarro, Felipe Arauz. Nicolás Romero, Felipe Troncoso, Juan Carlos Caraballo, Alejandro Gajardo y Patricio Muñoz. Un afectuoso saludo para todas estas personas. Y continuamos con nuestro programa a esta hora de la tarde, recordando de que estamos transmitiendo en vivo desde el edificio Alto Maipo, en el séptimo piso de el centro de Puente Alto. Esta es Radio Puente Alto, transmitiendo desde el 107.5 de la Bande fm Agradecer a nuestro auspiciador oficial, INCAL, con su showroom en Vicuña Maquena, todo para el hogar, menaje, cuchillería, dormitorio, todo para su hogar, lo encuentra en INCAL. Felipe Arauz, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, aquí estamos en la radio. Muchas gracias primero que nada por haber querido acceder a venir a nuestro programa. Nosotros por lo general tenemos a panelistas, hace dos semanas ya que no lo teníamos. ...dado de que... ...bueno la semana pasada el programa no fue yo... ...no, no, no pudo ir el programa yo estaba... ...no alcancé a llegar... <coughs> ...estaba... ...fuera de Santiago... ...sin embargo... ...eh... ...nuestro programa siempre está enfocado... ...hacia las drogodependencias y los trastornos asociados a esta patología... ...quería saber... ...en primer lugar... ...eh... ...cómo ha sido tu experiencia... creo que nos cuentes un poco en cuanto a cómo ha sido tu experiencia... En cuanto a personal, para poder salir de esta problemática, cómo fue que tal vez iniciaste, cuál fue su, tu consumo, el, el pic de tu consumo, qué es lo que te hizo tomar esta decisión de reorientar, de redirigir tu vida. Y por supuesto, porque esto, ojo, para que toda la gente que está ahora nos escucha y nos puede ver también, eh, esto no es una decisión que la toma cualquiera. Hay que ser muy valiente, ...para tomar una decisión de esta naturaleza... ...ya que un tratamiento... ...de un 100% de personas que ingresan un tratamiento... ...se rehabilita un máximo del 5%. Así que esto... ...dice relación con bastante... ...valentía... ...respecto a querer hacer esto... ...pero el querer es poder... ...quiero que nos entregues tu experiencia... ...respecto a cómo ha sido... ...tu vida... ...desde la adicción... ...hasta la abstinencia... ...y cómo vives hoy en día este proceso... <tose> Ya, mira, bueno, la verdad es que el tema del consumo empezó de, de súper niño. Yo saliendo de cuarto medio, eh, con la amistad y eh, todo eso, empezó el tema. Primero el cigarro, que es como, el, el, el, el, como de mono que uno lo hace y todo el tema por los demás. Empezó el cigarro, después empezó el trago, el cual yo eso también lo hacía esporádicamente y escondido y que de hecho es la droga madre mía en estos momentos yeah. el alcohol seguí, seguí y ya después llegó un punto en el cual probé el COC ya con eso ya me daba pauta para yo poder seguir consumiendo lo que era mi droga madre, el alcohol sin, sin, sin como se llama, sin sin tapujos, sin nada, o sea, tomaba y consumía COC. Uh -huh. Esto me llevó a tener hartos problemas familiares, eh, con mis parejas que tenía en su momento. Entonces fueron causando muchos problemas. Llegó un punto en el cual yo ya no podía seguir con eh, sin tomar. Yeah. Era todos los días. Yo, si bien es cierto, era una persona funcional, la cual la mañana llegaba al trabajo y todo el tema, pero siempre estaba eh, tratando de hacer las cosas más rápido en mi trabajo para yo poder ir a consumir, porque mi cuerpo me lo pedía. Yeah. Eh, llegó un punto en el cual yo empecé a dejar a mi hijo de lado, empecé a dejar muchas cosas de lado, mi familia, y fue en el momento en el que yo me di cuenta que yo no estaba bien uh -huh. eh, tengo un padre que es reducado <ríe> tengo un padre que es reeducado, ya lleva 19 años abstinente y él siempre él siempre me habló el tema él siempre me conversó de la adicción pero como uno es joven no, ah, lo, lo mandaba a freír, bueno, al África uh -huh. Entonces llegó un punto en el cual yo ya no pude seguir con esto y hablé con él. Y él me ayudó a, a, a buscar un, un un centro donde poder rehabilitarme. y te, En el cual tenía un amigo también que estaba internado ahí. ya Y fue que llegué a la Fundación Rehabilita. ¿Cuánto tiempo tú estuviste en consumo? Yo en consumo estuve alrededor de son los 18, 30, son casi 15, 17 años en consumo. ¿Qué lo que consideras tú en, en, en el plano personal? ¿Qué es lo que más te dolió perder durante todo este periodo de consumo? Mira, son varias las cosas. Son varias las cosas porque uno en estos momentos está abstinente, está lúcido y se da cuenta de muchas cosas que uno causó cuando estuvo en, en, en consumo. Uh -huh. Pero lo más lo más fuerte y lo más lo, lo que más me ha dolió dejar fue mi hijo mi hijo que fue lo que más dejé de lado llegué a un punto del cual comprarle un celular para llamarlo por teléfono y no ir a verlo por estar en consumo dentro de todas las cosas que ha tenido que o que tuviste que vivir vivenciar respecto a al consumo siempre la familia se ve bastante afectada en este caso tu familia directa tus padres pero esa familia también directa que estabas tratando de formar en algún momento con tu pareja al tener ya un hijo que soy yo eh, nunca mediaste de una forma más aterrizada el poder generar eh, un espacio de en el cual te sintieras bien. Buscar una ayuda, tal vez. Porque claro, tú dices que tu padre te, te, te orientó en el tema. Y le pediste ayuda a él. Al día de hoy, ¿sientes de que tu familia, directa o indirecta, en este caso la mamá de tu hijo, eh, te ha acompañado en este proceso, ha servido de pilar fundamental para que pueda seguir saliendo adelante? Mira, eh, lo que pasa es que yo con la, la mamá de mi hijo, yo ya llevo muchos años eh, separados mi hijo cuando cumplió un año nosotros nos separamos. Entonces, relación sentimental no hay. Sí le está la relación como padre porque obviamente vamos a estar toda la vida ahí en contacto. Pero lo que más el, el, el pilar fundamental en este caso es mi hijo, es mi hijo. Mi hijo es el que me da la fuerza para yo poder seguir en esto, para yo poder estar aptirente. Y otras cosas, que el ver a mi madre, a mis padres, que también se le hace harto daño. Al verte en consumo, ellos sufren también. Entonces, eso me da a mí fuerzas para yo poder estar abstinente como estoy hasta ahora y, y terminarme un proceso en el cual me queda tiempo. Pero estoy con la convicción de hacerlo bien y poder salir bien a la calle. ...para entregarle un buen padre como se merece mi hijo... ...y un buen hijo como se merecen mis padres. Excelente, buena la... ...analogía, la dicotomía que... ...se produce ahí respecto a lo que manifiesta Felipe Arauz... Eh, ...con lo que ha sido para él, en lo personal... Eh, ...este proceso que está viviendo de rehabilitación en Fundación Rehabilita. Pero para ir un poco más allá... Eh, ...lo que más te ha costado hasta el momento... ...del tiempo que llevas inmerso en este proceso de tratamiento... Uh -huh. ...en Fundación Regrita, ¿qué es lo que más te ha costado? Lo que más me ha costado es el, el seguir órdenes... ...porque si bien es cierto uno en la calle, uno está desestructurado... ...uno eh, hace lo, lo, lo que quiere, eh, va donde quiere... ¿Entiendes? No canalizas nada, no preguntas nada, llegas y lo haces. Uh -huh. Entonces me ha costado mucho seguir, seguir una, una pauta en la cual la ti te están estructurando para después poder salir y, y estar bien. Eso es lo que más me ha costado. El tema de la abstinencia también, pues obviamente las ganas de consumo y todo van están ahí siempre pero tratando de adquirir mecanismos necesarios para poder sacarse eso de la, de la cabeza y trascenderlo. ¿Cuál sería la cosa que recataría respecto a, a cómo se vive en proceso de tratamiento en fundación de rehabilitación? ¿Cuáles son las lo que te llama la atención respecto a por qué hay que tener conocimiento respecto a a la neurofisiología de la adicción? Lo que tal vez te podría llamar la atención respecto al tratamiento que entrega a fundación habilita mira lo que a mí me llama la atención en, en, en lo que es en fundación rehabilita es el acercamiento que hay de el terapeuta hacia el, el interno eh, muy cercano bueno dentro de la, del tratamiento a uno le enseña en el, el comunicar. Que eso es muy es muy importante en, un, en una persona adic adicta al alcohol o droga eh, y te dan te dan esa eh, como se dice te dan esa esas ganas de poder comunicar y a la vez te ayudan también en la, en la conversación te dan alternativas te ayudan en eso y varias cosas que también se tienen en el tratamiento, pues, que, que, que eso es, ya es vivencial, pues. eso claro. tiene que estar ahí, pero lo que va rescato de eso, el, el acercamiento que hay del terapeuta hacia el, hacia el interno. Y obviamente los internos, porque pues, también estamos son somos casi 25 personas en las cuales estamos ahí y obviamente son distintos los las formas de pensar y todo el tema, pero se ve hay un buen ambiente en, en la Fundación y todos queremos ayudar al, al otro, estamos todos en eso. El trabajo que Fundación La Violeta realiza para con la comunidad y para con sus pacientes dice relación con un hermético sistema, que si bien es cierto está validado por Senda, por el MINSAL, el Ministerio de Salud Propiamente Tal, y por organismos internacionales para la rehabilitación de personas en drogodependencia. Por lo tanto, esto no es al azar. El equipo de profesionales que trabaja ahí, partiendo por eh, psiquiatras, psicólogos, los operadores TRAD, eh, dice relación con una atención personalizada, ya que obviamente estas personas, estos pacientes son separados por grupos grupos me refiero a dependiendo del tiempo que tengan de tratamiento van a hacer las cosas que se van a ir estudiando y aplicando con ellos en el fondo, esto es como el colegio y el servicio militar disciplina primero que nada Exacto. aprender disciplina Y también reeducar el cerebro de manera de que pueda restablecer lazos de conexión con la información. Pues sabemos que un cerebro adicto se comprime con el tiempo. Pero una vez que comienza la abstinencia y la rehabilitación, este cerebro se descomprime. Y por lo tanto hay grandes flujos de información que debiese reeducar a ese cerebro que estuvo adicto eh trastocado y enfermándose por la drogadicción. Por lo tanto, en Fundación Rehabilita es gran la cantidad, es grande la cantidad de información y de talleres, cursos, clases que se imparten durante el día. La verdad es que un centro de rehabilitación no es para ir a atenderse a la playa, como se dice. Uno va a trabajar con su yo interno con sus problemática su personalidad y su carácter. Todo en pro de volver a formarse y reestructurarse como persona. Una última cosa, Felipe. Eh, ¿Qué es lo que tú esperas una vez que ya consigas eh, reeducarte? ¿Cuál es tu visión de futuro o tu plan de vida futuro? O sea, mira, en estos momentos de es súper poco lo que pienso en mi plan de vida después de, de reeducarme. Lo que sí tengo en mente es siempre seguir ligado con la fundación. está ligado con la fundación porque es una fundación en la cual a ti te está... Si bien es cierto, tú tú pasas por mucho, muchas situaciones y todo, pero es el lugar en donde tú vuelves a renacer. ¿Me entiendes? Entonces... Siempre ha estado ahí en la mente el, el, el, el seguir ligado a la fundación, seguir viendo, seguir tratándome con la gente de que, que trabaja ahí, los terapeutas y todo el tema. Y en tema laboral eso lo voy, lo quiero ir viendo de a poco, obviamente tengo mi trabajo en el cual me están esperando y de fam y familiar, pucha, recuperar a mi hijo. Que, que en este tiempo que llevo adentro ya he hecho parte de eso ya lo estoy viendo eh, en mis pases que, me han, que que me ha tocado eh, he estado con él y ya es otra la visión que tengo al estar con él que hace ju juego más que son cosas súper super mínimas pero que en el fondo te van te van marcando Y marcando tu hijo también. Pues. Entonces, como te digo, mi, mi, mi, mi visión más adelante, después de rehabilitarme, es eso. El seguir ligado con la fundación, el prestar la ayuda necesaria, como ellos me la están dando a mí, yo también poder ayudarlos a ellos. Y eso. La opinión certera, la opinión muy personal de Felipe Arauzo, un residente de Fundación Rebelita que esta tarde ha venido a acompañarnos en nuestro programa Doctor Prep. Este programa que está hecho para usted precisamente, que está en su casa, que nos está escuchando y viendo a esta hora de la tarde. Independiente que nos vea diferido, de que este programa sea subido a las redes sociales en la noche. Eh, estamos transmitiendo en directo desde el 107.5 de la banda FM. Eh, quisiéramos escuchar tal vez algo que a lo mejor eh, Rodrigo Gaete nos quisiera decir respecto a la temática que hemos tratado el día de hoy, ya que mañana es el día del amor precisamente. Algo que nos puedas tal vez decir. De... No Raúl, claro. Para mí la mejor droga es el amor. Creo que si bien las sensaciones son parecidas es mucho más beneficioso para la salud mental y física el estar enamorado de, de una mujer, de una pareja, ya sea cual sea su género que es enamorado de una sustancia inerte que lo único que te va a provocar es dolor y sufrimiento excelente, muy buena muy buen análisis también agradezco eh, tu intervención también por supuesto recuerden de que esto es una con el tiempo se supone de que tú como radiocontrol tienes que también empezar a ser parte más fluida de este panel Hoy día, claro, el programa empezó un poco tarde, nos disculpamos, la verdad es que venía de hacer clases. Así que el programa lo tuve que pasar un poco más tarde. Tengo que hacer otras actividades ahora en la tarde. Pero el programa tendría que ya estar llegando a su fin después de la pausa musical y comercial que vamos a tener a continuación. Para ya ir despidiendo lo que sería este programa del Dr. Prev en su segunda temporada año 2020. Eh... Vamos con la música. ¿Qué, tenés, ¿Qué tenemos a esta hora, Rodrigo? Raúl, a esta hora, las la 16.03, va a sonar Espartaco y el sol bajo el mar. Excelente canción. <risa>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 Estamos al aire en 3, 2, 1. Bien, continuamos entonces. Continuamos con este su programa Doctor Breath, un programa hecho para usted y para toda la ciudadanía que desea conocer respecto a temáticas en cuanto a drogodependencias, trastornos del comportamiento y por supuesto también enfermedades asociadas al consumo de sustancias y todo lo que tenga que ver con salud mental en general. Vamos a presentar a nuestro radiocontrol, Rodrigo Gaete, ¿cómo estás? Bien Raúl, gracias por invitarme a participar con usted, me siento bien satisfecho y agradado de ser un, un aporte a tu programa. Muchas gracias. Eh, junto a Felipe Arauz y a Rodrigo Gaete, el programa del Doctor Prep de hoy, un poco más acotado, claro. Eh, está llegando ustedes gracias a la sintonía en el 107.5 de la banda FM eh, algunos algunas menciones o algunos saludos que entregar a esta hora de la tarde para eh, Marilyn Yáñez ella eh, vive en Concepción en Concepción eh, un saludo para ella parece que, bueno, Rodrigo, parece que sufrió de pánico escénico, algo le sucedió. Pero bueno, eh, el programa de hoy entonces fue eh, tuvo que ver con el cerebro, el cerebelo y sus funciones y partes, el sistema límbico y el enamoramiento, la somatización y la psicosomática respecto a el enamoramiento... Las funciones del cerebro, como lo decía, y el cerebro y drogas. Agradecemos a nuestro auspiciador oficial, INCAL, y por supuesto, queda todos cordialmente invitados para el próximo programa cada jueves, desde las 14 a las 16 horas, cuando comencemos a decir a eso de las 14 horas, hola, buenas tardes, este es un nuevo programa del Dr. Prev. Muchas gracias a todos por su sintonía y nos vamos con nuestra música característica, la cual es de Peter Schilling y esta canción que se llama The Different Story. Esta canción que tiene que ver con esta historia diferente que se produce cuando las personas hacen un cambio productivo en su vida para con algún trastorno del comportamiento. Muchas gracias. Gracias Felipe Fernández. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, ti por invitarme. y Invitar también a, los, a la, la gente que escucha esta radio, que está en problemas, así Más como agua, en todas las tareas que nosotros pedimos un minuto de lucidez por la persona alcohólica, eh, que tenga un minuto de lucidez y se pueda internar en, en un centro de rehabilitación. Eh, invitarlos, pues. invitarlo a que vayan, que vean el centro... Y, y se van a dar cuenta que, que les va a cambiar todo les va a cambiar la vida y eso. ok entonces hasta la próxima semana para un nuevo programa de Doctor Prep chao